Eh, voy a saludar ahora y después vos hacete cargo, Ejelén. Yo me hago cargo, vos haces lo que quieras. Fernando Díez, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Todo bien. Eh, ¿Quién sos? Yo, Fernando Díez. Bueno, Ay, no. pero ¿qué más? A ver. <risa> vendete eh, un poco, por favor. ¿Me vendo? Sí, vendete. Bueno, porque soy... yo te lo pedí y no La... hiciste caso. Bueno. Eh, doctor en Ciencias Naturales, eh, con beca de Conicet, que financió el doctorado. Hice un postdoc. Eh, doy clases en la Universidad de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y estoy, formo parte del plantel docente de una cátedra que es Biología de Invertebrados 2. Menciono esta, estoy en otras más, pero menciono en esta porque es referida a insectos. Muy bien. Más o menos de lo que vamos a hablar claro, hoy. Claro, la idea era hablar un poco de dengue y, y todo lo que lo rodea a... Eh. Al, al dengue, veníamos conversando, cómo se ha instalado que el, hay personas que le dicen el dengue al mosquito propiamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, la sí. primera pregunta, ¿qué es el dengue? Bueno, el dengue es un virus, en realidad, eh, que lo transmite un mosquito cuando te pica, eh, pero previamente el mosquito tiene que estar infectado por haber picado a otra persona que poseían concentraciones altas o un número alto de partículas virales en sangre y ese mosquito se llama Aedes aegypti. Por eso cuando alguien habla de dengue se empiezan a relacionar palabras como Aedes, aegypti, recipientes pequeños, criaderos eh, bueno virus, y no me acuerdo si dije la palabra dengue otra vez. Sí, la, la habías dicho. Eh, ¿Qué características tiene el mosquito que transmite el dengue? Características morfológicas. morfológicas. Bueno, o sea, a la vista. ¿Qué Sí, sí sí, mm. sí, sí. Una cerda... No, no se hagan lo que estamos en la universidad porque no, estamos no, no. en la radio. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, vamos, vamos, vamos a, a adaptar, no nos vamos a obsesionar tanto. Eh, morfológicamente lo podés diferenciar por el color. Vos los ves desde lejos y son blancos y negros en las patitas. Los insectos tienen tres pares de patas, ¿no? El, eh, empiezan las de adelante, la del medio y atrás, ¿no? Las patitas de atrás tienen un bandeado blanco y negro. Con eso que es muy claro, le, lo vemos cuando le sacan sí, la foto sí, bien sí. bien las sí, como si fueran ve. unas medias de fútbol de los 80, sí. Sí. que tenían una banda de pico fútbol, no sé. Supónele, muy bien, bien, muy bien, sí, sí, sí tal cual. Sí, tal cual. Bueno, con esa característica acá en la pampa, con las especies que hay con esa ese color ya ya lo diferencia. Y tiene unos dibujos en el tórax y demás, pero es todo blanco y negro. Uh -huh. Con eso ya. Suele cuenta. ser más pequeño que, mm, Eso, eh, ay, se me fue el nombre del mosquito, el, <risa> culex. el culex, claro, gracias. Eh, no, no, eh, el Culex, ese es el mosquito que el otro mosquito, el, hay, el mosquito. Hay, ¿no? ¿cuántas especies hay en la provincia? Dieciocho. Ah, wow, sí. claro. Eh, en realidad, los, los mosquitos son muy específicos, a quién pican, a qué pican porque hay mosquitos que pican aves, otros pican mamíferos, ¿no? es, están bien dirigidos. Ajá. No se crían todos en cualquier lugar y donde ves mosquitos son un montón de especies de mosquitos. Generalmente tienen criaderos específicos, el mosquito tiene una etapa que necesita agua sí o sí y después otra etapa que es terrestre. Si bien uh -huh. vuela, es terrestre. Es decir, eh, cuando ves, eh, lo más probable es que los mosquitos que ves en una en un lugar sean todos de la misma sí, especie. Gen, gen, no es que andan mezclado sí, en general, por supuesto. Puede, sí, puede pasar sí, sí. cualquier cosa. Después, pero es así. En, en áreas naturales, como una laguna y, recién hecha, o sea, uh -huh. efímera. Sí. Esas suelen haber un poquito más de especies. Pero no no es que adentro de las casas vamos a encontrar las 18 especies. Uh -huh. Adentro de las casas vamos a encontrar Culex. Y Aedes aegypti. Bien. Es decir que eh, el mosquito del dengue, el sí. Aedes aegypti, sí. eh, es uno de los más presentes en la pampa? No sé si o en las casas. En las casas sí. El tema es que el mosquito que transmite el virus del dengue, Aedes aegypti, no no es nativo, no es de acá, no está adaptado. Está adaptado porque bueno, está sobreviviendo obviamente, está está establecido. Pero depende exclusivamente de los criaderos que forma la, la población, los ciudadanos. O sea que su presencia está totalmente ligada al humano. No pone huevos en otros lugares que no sean recipientes que crea el humano. Recipientes pequeños, vidrio, de, de plástico, de chapa, de lo que fuese. Pero pequeños, neumáticos, neumáticos en desuso son los mejores criaderos. Uh -huh. Entonces, más que tener la necesidad de poderlos identificar, porque básicamente eso te tiene que interesar, porque no la verdad que no, no tiene mucha aplicación, es no generar las condiciones propicias para que el, el bicho se reproduzca y que esté en todos lados. Eh, ahora están surgiendo casos de dengue, de gente que, que tiene dengue, que llega con, con dengue de otros lugares, pero también se están dando casos Autóctonos. Sí, sí, Significa en Pico por lo menos. En Pico ya hay tres, creo. Sí, tres, tres por lo en menos. Raricó, sí, en Ralicó también, por ahora en el norte de la provincia. Claro, claro. Y bueno, es, generalmente se lo está ligado a lluvias, su presencia, porque llena estos recipientes de agua y puede cumplir el ciclo que necesita el agua para poderse criarla. O sea, uh -huh. los estados del ciclo que, que necesita agua. Entonces, si todos contribuimos a no generar criaderos, Nosotros podemos lograr que no esté claro. el, el, el Aedes aegypti. El otro día hablábamos con la directora de epidemiología, Ana Bertone, sí. e insistía en esto que, bueno, que es, que es el eslogan ya, esto, sí. sin mosquito no hay dengue. Tal cual. El, el modo de evitar el dengue es evitar directamente el mosquito, no claro. hay otra. Sí, es lo más redituable, lo más rápido de poder lograr, lo más factible, porque ahora apareció una vacuna y, y demás. Pero, ¿En dónde? Eh en todos lados en donde las compren no, no, no sé pensé eh, que había un país desarrollando vacunas no, no, no, creo que ya está aprobada y, y creo que está en la brevedad comercializar o ya se está comercializando Ajá. la verdad, yo no estoy muy ligado a lo que es salud me soy como más fan de lo que es el vector y los insectos, ¿no? bueno, en este caso eh, como digo, aedes depende exclusivamente de, de, de los criados que generan la gente entonces como el principal mensaje que hay que dar, que es el, lo que están dando la gente de epidemia y demás de acá de la provincia, no es tanto fumigar, porque es un no es no es la solución, porque matás los adultos, pero están todos llenos de huevos, llenos de criaderos, vuelven a emerger y se vuelve a cerrar el ciclo. Entonces, eh, la, la mejor medida de, de, de, de De control es actuar sobre el, el vector, que es Aedes, y, y no generar los credores para que crezcan y se reproduzcan. Diferente a los mosquitos que están en la laguna, uh -huh. que esos son Oclerotatus albifaciatus, parece un trabalengua, pero <risa> se llaman así. Eh, tienen todos nombres en latín y todos eh, tienen oh, significado. Sí, ¿no? sí. Tienen su mambo. Bueno, eh, estos bichos ponen huevos en la tierra, Oclerotatus. Entonces cuando se inunda llueve y se forma un charco eclosiona el huevo y empieza a generarse el ciclo y, y, y nace el adulto y nacen millones y, y vuelve a llover y con este calorcito es un golazo sí. Sí. nosotros pasamos mal con el calor pero ellos crían y crían y crían y Son los que están en Buenos Aires, ahora que... Claro, que tanto, ayer ayer una, una porteñada tremenda, hubo que, que sí. le, los invadieron los mosquitos en la ciudad de Buenos Aires y, y nos sí. enteraron por la, por la eh, tele. Hay un millón de memes, algo están buenos. Sí. Me reía, escúchame, yo escu escuché una especialista decir, y ya, ya que estás, sí. eh, que el mosquito del dengue eh, picaba hasta las 7 de la tarde, o andaba hasta las 7 de la tarde. Sí, sí es que eh, cuando nosotros... Los, Poner con esta historia tal vez me dé un poquito más de aval. Cuando los encontramos en el 2012, un criadero con un amigo, eh, lo que hicimos fue intentar capturar muchos, porque nosotros nos poníamos, bueno dejábamos picar y cazábamos uno, dos, y no podíamos encontrar en dónde se estaban criando, dónde estaban las larvas, encontramos los adultos que salen volando. Y pusimos una trampa CDD, creo que se llama, que son cebadas con dióxido CDD o algo así, dióxido de carbono, porque los mosquitos perciben el dióxido de carbono, entonces... ...tienen como un ventilador... ...y cuando se acercan el dióxido de carbono... ...los lo succiona y los mandan un presquito ...no agarramos ninguno... ...entonces le escribí a un... ...profesional ¿Sí? histórico de Argentina... ...de, de mosquitos, se llama Gustavo Rossi... ...y me dice, no Fer, no lo vas a agarrar... ...se humano, el mosquito te aedes te ve... ...y te busca... ...pero donde se hace de noche... ...el bicho frena... ...se pone en un rincón, se para contra una pared... ...una superficie, se acobacha... ...y hasta que no sale el sol... Y activa un poco el calor El bicho no se mueve Así que yo suelen, creo que es verdad Sí, es, es verdad Yo tengo uh. más Me acuerdo el primer Aedes que capturé Sí, fue en esa época, más o menos, 2012, ahí es cuando yo empecé a ver y dije, che, este mosquito no es igual no es al igual, que venía, claro, bien. Sí. Parte, son muy distintos, es más pequeño. Sí. Yo noto por ahí, no sé si esto es, es verdad, pero suele picar como más en zonas bajas, ¿no? En los tobillos. Claro, porque en realidad vuela bien este bicho. No es, como es rapidísimo, el, sí, no, es no como lo un, podés agarrar. Claro, no es como el mosquito que está en la laguna, que es oclertatu, que hay un montón, y es rebruto bruto, Vos tenés ropa, te pasa la ropa, a veces mosquito pica caballo, no le importa nada. Vos lo matás contra donde te está picando y queda clavado. Bueno, a se vuela, vos lo querés matar, se es vuela. Es más pillo. Sí, es <risa> más, más audaz, ¿no? más sigiloso, uh -huh. es, es, es, es como más hábil. Y siempre está como en la parte oscura, moviéndose, volándote alrededor, esperando que, que, que te quedes quieto para picar. Ni bien se apoya, pica. Y la parte que vos menos podés... Eh, ver, son tus pies, entonces el bicho te pica por abajo, es, es una locura pero te empieza a picar los tobillos, claro. después te pica donde puede pero la, la zona donde es más fácil para él y que no lo aplastes, es lejos de tus manos y te empieza a picar a los pies, ni bien se apoya pica, te moves, vuela pero hasta que él no succiona toda la sangre que necesita para poner los huevos, no deja de picar entonces pica a todos los que están en la sala y los va picando y eso lo hace un poquito más eficiente como vector del Las que pican son las hembras. Las hembras, sí, los machos no. Eh, en mi tecina crie mosquitos y, y me acuerdo yo les daba de comer, ¿no? A la hembra. Ya los machos cortaba una pasa, de, a, o sea, a los dos les daba una pasa de uva, le hidrataba un poquito, les dejaba y van tomando ese, ese agua con azúcar, ¿no? uh -huh. Y después una vez o dos veces en su vida eh, succionan sangre. ¿Cuánto viven? Y un adulto, más o menos, un mes. Uh -huh. Yo llegué a tenerlos un mes y medio, ¿no? Los tenés como una cajita de cristal, o sea, les sí, da sí, la temperatura gusta sí. comidita, tienen todo, no tienen que ni esforzarse para nada, un mes y medio duraba. Uh -huh. La larva, más o menos siete días, y en eh, huevo, ahí después puede durar un año. Queda como, un montón. Sí, un, un montón. montón en un año, montón. es un montón. Entonces, eso de datos es súper importante, porque el bicho... Cuando cae la temperatura acá en La Pampa, el adulto muere. Quedan los huevitos. Y los huevitos los pone pegado en los recipientes. A la altura en donde estaba el agua. Un poquitito por encima del agua. Y ahí los pega todo en el borde. Lo que pasa es que cuando llueve o se llena de agua... ...y estamos en una época con temperatura como la de ahora... ...o más o menos en diciembre ya empieza a hacer calorcito... Si llueve y el la línea de huevitos queda por debajo del agua, eclosionan y comienza el ciclón nuevo. Ajá. Entonces, el frío lo pasan como huevo. Si nosotros no generamos criaderos, los eliminamos, los limpiamos, tomamos la acción, las acciones las medidas correctas, cuando vuelvan los días de calor, ya no claro. hay tantos huevitos para eclosionar. O sea que es una recomendación la de limpiar, y etc., no, también no. para el invierno o para otra época sí, que no, no se Sí, no hay arriverá. que generarlos. Entonces, no hay que generar el espacio eh, donde sí. puedan colocar huevos. Yo siempre ¿sí? digo lo mismo. Tal vez me falta experiencia, no sé. Pero la, acá Ede la tiene que perder, porque se come todo el invierno claro en forma de huevos. Si nosotros eliminamos esa esa fase del ciclo, eh, desaparece. Va a estar introduciéndose constantemente por turista, por por gente que pasa de provincias alrededor que, que, que está el adulto. Que son que, distintas, claro, sí. además. Por tienen... ejemplo, en Chaco está claro. todo el año el adulto. No, no, no es claro. que se muere. Entonces pone huevo y pica todo el año Misiones también. Acá empieza en diciembre y en hasta marzo. Y hay frena. Uh -huh. claro Entonces, eh, nada, está complicado. Pero nosotros se la estamos haciendo fácil. Sí, sí hay que limpiar nada más. <risa> nada más, sí. Tengo una preguntita más y creo sí. que con esto vamos cerrando. ¿Qué otras enfermedades transmite a aedes aegypti? Ah, eh, bueno, todos estos virus que fueron notificados hace un par de años, creo que tenía chikungunya. Zika, sí sica eh, bueno a es fiebre cuatro, amarilla y fiebre amarilla bueno, la fiebre amarilla cierra uncir un ciclo que es la fiebre amarilla aparentemente el reservorio son monos entonces hay una, un género se llama sabetes que se alimenta de, de estos de la sangre de estos monos entonces mantienen el ciclo pero cuando el mono que tiene el virus acerca a una ciudad está edes y aparentemente también ah. lo puede transmitir entonces tenés uh -huh. la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática Bien. y que retransmiten diferentes especies y una de esas puede ser aedes aegypti uh -huh. pero bueno, acá no hay registros ni nada eh, yo creo que hay que, los criaderos, la aposta de la gente los criaderos, hay que eliminarlo vos contabas reciente que te acercabas al mosquito eh, eh, me pareció escuchar que decías querías que como que te pique. Claro, o, para poderlo cazar, era el cebo. Ajá. Bueno, eh, bueno. O sea, Eso es muy común en, en, sí, en, en la entomología, es muy común. Bueno, pero son muy fanáticos digamos. De, de, puntualmente con los mosquitos, o no, sea, el, ya, ya el, estoy indagando un poco más en tu, en tu eh, vida, vida profesional. Sí, igual. mirá, yo estoy ahora como director de un grupo de, de, de, de trabajo perteneciente de la universidad, de la Facultad de Ciencias Actas y Naturales, se llama Gema, paso el paso del chivo, si alguien quiere seguir. Y siempre sacamos... ¿Se el, llama...? Gema, G.E.M.A. ¿Quiere A. decir algo las iniciales? o eh, Sí, Grupo Ajá. de Estudio Multidisciplinario de Artrópodos. ¡Maja, bien! Eh, entonces hay diferentes locos, levemente académicos y muy académicos, eh, que les gustan diferentes grupos de artrópodos. Tenemos uno que, que le gustan las arañas, otro está con coliopteros, son los cascarudios. Hay gente con chinche esos son los peores. Después tenés... ¿Cómo son? ¿Por qué? No discriminé. Gente con agallas, con lepidópteros, con, con avispitas, de todo. Hay. Bueno, todos trabajan en diferentes grupos, escriben papers, son artículos científicos que describimos la morfología o y un poco de la ecología. Y bueno, sí, están son todos levemente... Tiene una pizquita de obsesión a veces con el orden y cómo se tratan a los bichos. Y, y, y cuando más sabés de los bichos mejor, entonces estás todo el día. Sí, sí. Yo en casa, por ejemplo, nada, con las nenas salgo juntar escorpiones con una luz ultravioleta. Es una linterna que tiene una ultravioleta y los escorpiones brillan. ¿Acá? Verde, fosfore, ¿En, en, es el... ¿En qué zona? Ahí en mi casa, en 13 caballerías. Acá en Y esos escorpiones que... Que... No, no, no, no son venenosos, no, claro, venenos, no, no, son... no pasa nada, pero bueno, los uso para la cátedra, claro. para la materia. Uh -huh. Así que col colectamos todo lo que aparece. Sí, no, olvidate, es, es trabajo, ¿no? Porque lleva muchas horas, bueno no podés tener un hobby que te lleve 14 horas porque entre que dormir y el hobby no podés laburar. Entonces nosotros el laburo se nos mezcla un poquito con, con el hobby. A veces se hace un poco de, difícil de cortar eh. y trae sus problemas y sus beneficios. Sí. Trabajando algo que te gusta. y, y bueno. Mencionaste cuando arrancaste eh, sí. al CONICET. Así que te, te pregunto sí, por ese costado planero de... que tenés. Eh, <risa> <risa> eh, no, el ñoquiset. Y, y, y, y en relación a todo este laburo del que estás hablando, sí. eh, ¿qué sería de nosotros, de ustedes, pero de nosotros como comunidad sin el CONICET y cómo ves el momento actual de, en donde lo quieren pasar por encima? Sí. <risa> y... Sí, el desfinanciamiento base que, que se es la actividad, que se corten los proyectos de investigación. O sea, vos para ir a buscar un bicho necesitas tener plata para el combustible. Mínimamente. Eh, mínimamente. <risas> que es comer y, y, y un poquito de alcohol para echarle y guardar los bichos en alcohol. Nada más. los mínimos Después necesitas muchas cosas. El tema es que hay veces que, por ejemplo, surgen problemas como ahora, como a veces, Y si no hay una investigación previa a los elementos para paliar este esta problemática no están entonces hay se, la ciencia tiene sus beneficios financiarla pero bueno los, los tintes políticos a veces exceden no las decisiones que uno toma y, y los trabajos que uno hace ¿no? se escapan de, de nuestras manos eh, si estoy de acuerdo personalmente y yo creo que un poquitito más de plata le vendría bien pero Eh, deja trunca carrera de mucha gente porque vos terminás el doctorado y tenés que hacer el postdoc y después tenés que concursar para poder entrar a CONICET como investigador o sea que estás 7 años eh, básicamente el negro con un estipendio que no es un sueldo y para poder entrar a CONICET como planta por lo menos en, en entomología que es lo que yo conozco después tal vez haya otras irregularidades que no, no tengo ni idea pero es re difícil le das un Todos los días, lo único que va a ser investigar, investigar, pública Y aún así la competencia que es altísima. Y el, los requisitos que tenés que tener para que tiene para poder entrar son altísimos. Estás hablando de artículos que se han publicado en revistas internacionales con un factor de impacto, o sea que esos artículos se han citado, que hay un ente internacional o, o gringo, no sé, que, que se encarga de evaluar a las revistas y rankearla y vos tenés que publicar en las primeras para poder entrar hay gente muy grosa acá en La Pampa y sin embargo los ves y eh, nada, la reman como como pueden y son son tremendos investigadores, y con antecedentes que yo no podría, no, no, no los alcanzo no, no en mi vida, vida ¿viste? no te dan los años eh, de vida lo que publica Hierro es Hierro, yo estaba pensando en Hierro una hierro, una hierro, hierro, es hierro es una un, persona es un profesor de la facu que es Para mí es uno un es... Sí, han... es un capo ¿Eh? uh -huh. sí, sí. sí sí así que bueno eh, tal vez haya un área que sean por la cual se haya eh, hecho la fama ñoquiset, no sé tal vez eso es una imagen que vende para poder que venden ciertos políticos para poder no sé eh, disminuir los los subsidios que envían o, o los montos la verdad que eso son decisiones muy de muy de, de cúpulas muy altas que yo ni, no tengo ni idea que existe me existen pero bueno eh, tal vez habría que hablarlo con gente que esté más en, en, como en directorios de CONICET que hay acá y, y demás ellos van a tener más ideas eh, pero bueno, yo lo que te puedo decir es que es muy difícil entrar tenés que estudiar, trabajar todos los días durante 7 años, todos los días, todas las horas sábado y domingo y no llegás es muy duro, pero bueno qué sé yo Eh, eso es yo, lo, lo que yo te puedo decir Fernando Díez, muchas gracias un gusto gracias Fer por haber venido no, gracias por invitarme y poder dejar el mensaje de, de lo que deben hacer los ciudadanos para evitar que esté este mosquito bueno, repetimos ¿no? algunas eh. cuestiones de prevención sí. eh, limpiar los patios el mosquito Aedes suele poner huevos en recipientes muy pequeños como por ejemplo una tapita de gaseosa pone huevos en lugares de cuerpos de agua diminutos, sí. básicamente. Así hay que... una maceta que yo la odio, que es de vidrio y ponen con <risa> agua y ponen <risa> adentro una plantita, que es, es el... potus, ¿no? Sí, cualquier, sí, y, y está, está llena de agua y yo y mi mamá está llena de mosquito, a mi hija no la pica, no sé por qué. Y <risa> mis sabinos me pican, acá no hay, y vos mirá, esto un y criadero. Está lleno. está lleno. Bueno, eso cambiarlo mínimamente sí. cada dos días, qué sé yo, más, sí, o, o, todos o, los días. Sí, o mirarlo y el borde de arriba está lleno de huevo, límpienlo. O sea, listo. Se ven los huevos eh, sí, sí. Se sí, ven. Son como sí, sí, unos se ven. palitos eh, negros Ustedes dicen sí, sí, pero porque no, no, no, saben no, ven, uno, eh, sí, Ves algo raro ahí Algo raro ahí. Eh, claro, lo vas a ver sí. Claro. Sí, Más que saber, ahí está la pizquita de obsesión ¿no? de sí. de claro. El de ojo cada de... vez más fino Y entomólogo. mirar una hora el frasquito <ríe> Pero bueno, no hay que generar el criadero Nada más es solamente eh, eso, Un sí. pedazo de nylon de silo silobolsa Que acumula agua, es un criadero Una pelopincho vacía con un poquito de agua Es un criadero El agua del perro, esos potes que dejan afuera del lado de, de plástico, sí. bueno, si lo dejan para los perros de la calle, que suelen dejarlo que hay todo como una movida hay que limpiarlo, los bordes, uh -huh. y cambiarle el agua, Está y cumplir el ciclo pero bueno, todo ese tipo de criaderos que se están imaginando, todo ese tipo de recipiente con agua son los que hay que limpiar. Es ir y limpiar en un toque, dale. Sí, Dar sí, vuelta sí, a los sí. cacharros del patio, nada más. Ahí va, exactamente pero muchas gracias no, por, por venir favor. y eh, redes sociales gema, gema, arroba gema sí Gemma, bien, es el Grupo bien. de Estudios Multidisciplinarios de Artrópodos. Seguimos en nuestra mañana carmesera.